en Radio Carmen, en el 106.1, y vamos a hablar con Ramón Alberto Gómez, secretario de culto de la provincia. Ramón, buen día, ¿cómo va eso? Gracias. Hola. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, sí lo escucho, sí. Bueno, eh, lo consultamos, bueno, en principio para que explique de qué se trata el cargo que ostenta, eh, que, que no existía en la provincia y que se ha puesto en vigencia hace un mes aproximadamente. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, Juan Pablo ¿Ole? Gavasa le habla. Ah, Juan Pablo, ¿cómo te va. Sí me dijeron que me pasaba con vos, pero justo estaba hablando por otro lado y por eso no, no, te, no te escuché. Juan Pablo, sí, buenos días, como te dije antes. Mirá, la Secretaría de Culto pasa a ser un nexo entre el gobierno y las instituciones religiosas, ¿no? Desde la Iglesia Católica Apostólica Romana al resto de las iglesias, las iglesias evangélicas y todas las entidades religiosas ¿no? que, que se encuentran en el área, por supuesto. Y ¿por qué tiene que existir ese nexo? ¿Y ¿Cuáles son las actividades que se supone que en las que confluyen las iglesias o los sectores religiosos y el Estado? Bueno, las iglesias en en, en toda su magnitud se ha mostrado presente en las distintas actividades que tienen que ver dentro del marco social, ¿no? Y, y bueno, han han trabajado en distintas actividades de contención, de ayuda. Y entonces bueno el gobierno de esta manera lo que quiere es mantener una comunicación con estos organismos y, y bueno y facultar también y aprovechar para colaborar y, y, y hacer una, así una especie de, de convenios, por decir así, de cooperación y colaboración, ¿no? En promoción educativa, social, comunitaria, cultural. Bien, y usted va a tener en contacto con todas las iglesias entonces. Claro, sí, sí, con todas Ajá. las iglesias. Por eso es Secretaría de Cultos. Claro. Eh, y, ¿Y en qué se notaría la inexistencia de, esta, de este organismo antes? Digo, eh, como ciudadanos pampeanos, eh, ¿de qué nos vimos este, limitados porque no existía esta, este organismo? En realidad la Iglesia Católica, Católica Romana siempre tuvo una comunicación fluida, permanente con, con, con los distintos gobiernos, ¿no? Pero las otras iglesias tienen una actividad muy fuerte este, en la contención, en recuperación de, de gente que, que es adicta, por ejemplo, eh, y un montón de otras actividades con niños, con huérfanos, con, eh, hay equipos de, de, de gente que son de distintas otras religiones, por decir así, que visitan los hospitales, que visitan los geriátricos, que dan contención a los abuelos, a los enfermos y a los familiares de ellos. Y entonces, es, eh, a veces para organizar, por decir un ejemplo, ¿no? igual la Secretaría está recién comenzando, esto es algo nuevo para todos, no solo para el gobierno, sino también para, para todos nosotros, porque está todo por hacerse. Estamos tratando de, de comunicarnos y están en, en comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que ellos nos puedan facilitar eh, una manera, una forma de ser un nexo también, para que los trámites que normalmente de fichero de culto lo hacían en Buenos Aires, se puede hacer a través de, de esta oficina. Pero uno, uno de los ejemplos que te quiero citar es, por ejemplo, el Día del Niño, a veces las iglesias evangélicas no tienen espacio donde juntar a todos los niños de las iglesias para servirle un, un refrigerio, para jugar, para ponerle unos inflables, porque son reducidos sus, sus espacios, sus iglesias... Entonces, por ahí es ahí donde intervendría el gobierno para facilitarle espacios un poco más amplios, un sonido, y bueno, todo lo que necesiten para que se le por ejemplo, el Día del Niño. Pongo este ejemplo así muy, muy uh -huh. por arriba, ¿no? Bien. Eh, ¿Usted eh, trabaja en algún sector político? ¿Milita en algún partido o sector partidario? No, no. Justamente me parece que esa fue una de las claves ¿no? que el gobernador no quería poner ningún político en ese en esa oficina porque a decir verdad la la iglesia no está en política y tampoco este, la iglesia pretende cristianizar la política no fue decir así pero es todo muy así raro que, bueno yo no milito en ningún partido no soy parte de, de ninguna de ninguna idea política por decir así. Eh, eh, eh, pero es raro digo eh, ¿Por qué la, me habla de la política como si fuera algo este, malo? No quiero decir... De, no, de, de, no, no, no, Yo tengo maníaco, mis ideales. Pero... No, sé, no. tengo mis ideales políticos, por supuesto, pero no, o sea, nunca participé en política. Si me hablas de política, verdaderamente cero, porque nunca participé en política. ¿Pero es secretario de un gobierno? Como ¿Más política que eso? Pero esta institución no es política. Es una secretaría de cultos, va a estar en, en un nexo entre el gobierno y las iglesias, y las iglesias no están en política. Bueno, sí, no, no nos vamos a poner a discutir, pero eh, justamente un nexo entre el Estado y las iglesias es una acción eh, eminentemente política, es absolutamente política, ¿o no? ¿Por qué, por qué niega la, la raíz política de esa este, actividad? Bueno, si querés ponerle también política, pero no es por un ideal político, sino... Política de gobierno para facultarle, para ayudar a, a estas instituciones a que sigan haciendo las actividades ¿no? y colaborar con ellos. Bien. ¿Qué piensa de que el Estado eh, se haga cargo de algunas cuestiones que tienen que ver directamente con la Iglesia Católica? Desde pagar los sueldos de algunos sacerdotes hasta financiar la educación que se da en las escuelas vinculadas a esa Iglesia. Y, es, y esto siempre fue así, ya está así. La verdad que yo no, no tendría que opinar al respecto porque no es justamente mi tarea sobre eso. Yo no, no vine a hacer un, un trabajo de patrulla o de policía para, para investigar esto ni, ni nada por el estilo. Lo que ya está establecido, bueno, nosotros lo seguimos respetando porque evidentemente está bien y no me corresponde a mí hacer las correcciones al respecto. Sí, me corresponde a mí es que si la, la Iglesia necesita... Eh, espacio, necesita diálogo eh, ser yo el nexo en este caso como secretario de culto y nuestra oficina poner a disposición justamente de eso pero, pero no, no tengo opinión al respecto ¿no? ni, ni, ni quisiera meterme en ese tipo de opinión eh, ¿Va a ser parte de sus misiones en el cargo eh, transferir al Estado las, los posicionamientos ideológicos de la Iglesia o las Iglesias en temas eh, de decisión política? Quiero decir, si las iglesias están en contra del de aborto, supongamos, eh, ¿usted va a tener la misión de trasladarlo a, a quienes toman las decisiones? No, no, porque eh, en, en el libre ejercicio del culto, cada uno eh, legítimamente está en condiciones de, de estar de acuerdo o no. No es mi tarea. No, yo no legislo, yo no, no, no tengo nada que, que hacer al respecto. No, yo no, no tengo que participar en eso. Bien. No o sé, sea, no se me convoca para eso. Uh -huh. eh, ¿Está medido qué cantidad de fieles pampeanos participan en distintas iglesias? eso ¿Hay, hay un número que, del que puede hablarse? Esa es una de las tareas que tengo que llevar a cabo y, y para eso seguramente voy a pedir la colaboración de la Universidad de La Pampa para, para hacer una tarea ¿no? de, de cuántas este, religiones hay, cuántos fieles hay... Eh, o sea, solamente por una cuestión de registro, una cuestión de, de saber eh, dónde están este, ubicadas las iglesias y para, y para de alguna manera, este, cuando lo necesiten, estar ahí a disposición de ellos. Muy bien, Ramón, Alberto Gómez, le agradecemos el contacto, le, le dejamos el micrófono abierto para que diga lo que crea necesario y, y si... ¿Puede aportar, además, eh, algún dato vinculado con su trayectoria profesional en el oficio, en lo que fuera, para que lo conozcamos un poco mejor de dónde viene, de dónde, cuál es su origen geográfico incluso? Sí, eh, hace 15 años que vivo en Santa Rosa La Pampa, yo vengo de Buenos Aires, y bueno, me radiqué acá con mi familia, y bueno, eh, siempre eh, estuve trabajando en distintas actividades acá en la ciudad, eh, en comercio sobre todo, y bueno, esa fue mi actividad siempre comercial. Y hoy, bueno, me, me convocaron después de varias entrevistas, este, estoy acá al servicio de la comunidad también, a través del gobierno de la provincia. Lo único que les puedo decir a, a, los, a las distintas autoridades, de los distintos cultos, de las distintas religiones, que bueno, que la Secretaría de Culto hoy está funcionando en Quintana 350, en el primer piso. Eh, que nos estamos ordenando, organizando, porque está todo por hacer, debido a que no es una oficina que venía en funcionamiento, entonces estamos por hacer todo, estamos armando los equipos, y bueno, así que cualquiera que se quiera acercar o, o, o se quiera comunicar con nosotros, nuestro teléfono fijo para cualquier entrevista es el 83 -08, -80, 83 08 80 y bueno, estamos ahí a disposición para hablar, para conversar con la gente, y estar a disposición de ellos. Bien, ¿están designados todos sus funcionarios? Porque, digamos, esa es una secretaría, es un rango muy importante de, dentro del gabinete. Quiero decir, por ejemplo, ni siquiera el deporte es considerado al nivel de una secretaría, es una dirección, eh, con lo cual suponemos va, va a gozar de bastante personal y presupuesto. Presupuesto todavía no tenemos, justamente por eso no podemos... Eh, empezar a armar la oficina porque ahora ya viene el presupuesto, se está tratando el presupuesto 2018, pero no, dentro de las autoridades este, está mi secretario privado y un director general de capellanía que está a cargo también de un, de un pastor que hace 25 años que, que visita las cárceles y que da contención a los, a los este, internos y a la familia de los internos y que bueno, que trata de que cuando están saliendo en libertad, incorporarlo en distintos trabajos, y, y bueno sostenerlo inclusive hasta económicamente, muchas veces a través de su iglesia, que es una iglesia cristiana evangélica. Pero bueno, esas son las autoridades, eh, somos tres en, en definitiva, y todavía no pudimos armar equipo. Uh -huh. Bien, Ramón Gómez, le agradecemos de vuelta. No, por favor, a sus órdenes. Ramón Alberto Gómez es secretario de cultos de la provincia.